No lloro, nomás me acuerdo Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me das el dolor Te dejaste amar, ajá. Y te lo agradezco en vez de reprochar Um bebê orar. Queria pensar que un